Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. Ta. Ha. No te hemos revelado el Corán, oh Muhammad, para que te angusties, sino que es una exhortación para quienes temen a Allah. Y proviene de quien creó la tierra y los altos cielos. Él es el Clemente y está establecido sobre el trono. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Lo que existe entre ellos y lo que hay bajo la tierra húmeda. Y no es necesario que alces la voz en tus alabanzas y súplicas a tu Señor. Pues él conoce los secretos y lo que está aún más oculto. Él es Alá. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él a él pertenecen los nombres más sublimes y conoces lo que le aconteció a Moisés o oh Muhammad vio un fuego cuando viajaba con su familia y le dijo a esta permanezcan aquí he divisado un fuego puede que allí consiga alguna brasa encendida para calentarnos o alguien que nos indique el camino y cuando llegó al lugar de donde procedía el fuego Una voz lo llamó por su nombre. Moisés. Soy yo, tu Señor. Y quítate las sandalias, pues estás en el valle sagrado de Tuá. Pues estás en el valle sagrado de Tuá. Y te he escogido a ti de entre tu pueblo. Escucha, pues, lo que te va a ser revelado. Ciertamente, yo soy Ala No hay ninguna otra divinidad verdadera fuera de mí. Adórame pues solo a mí y cumple con la oración para glorificarme. La hora final llegará con toda certeza. Solo yo sé cuándo sucederá para recompensar a cada ser según se haya esforzado y haya actuado. No dejes que quienes no creen en la hora y siguen sus pasiones te aparten de tu fe pues sería tu perdición. ¿Y qué es eso que llevas en tu mano derecha, Moisés? Moisés dijo: Es mi cayado. Me apoyo en él. Sacudo con él las ramas de los árboles para que caigan las hojas de las que se alimenta mi ganado y me sirve para muchas otras cosas. Aarón le dijo: Arrójalo, Moisés. Moisés lo arrojó y se convirtió en una serpiente que se movía con rapidez al ale dijo tómalo y no temas lo devolveremos a su estado original e introduce la mano por el cuello de tus vestimentas y presiónala en el costado bajo la axila al extraerla aparecerá radiantemente blanca sin que padezcas ninguna enfermedad este es otro milagro de tu señor Esto es para mostrarte grandes pruebas de nuestro poder. Ve al faraón, pues se ha excedido en opresión e incredulidad. Entonces Moisés suplicó a su Señor diciendo: Señor, abre mi corazón, dándome confianza y valor, y facilítame mi misión, y líbrame de mi impedimento al hablar, para que entiendan mis palabras. Desígname a un ayudante de mi familia. Desígname como ayudante a Aarón, mi hermano. Refuérzame con él. Y haz que participe conmigo en mi misión. Para que te alabemos y te glorifiquemos mucho. En verdad, tú nos observas en todo momento y ves todo lo que hacemos. Allah respondió tu plegaria ha sido aceptada moises y ya te concedimos nuestro favor en otra ocasión cuando inspiramos a tu madre lo siguiente pon a tu bebé en un cesto y échalo al río la corriente lo llevará hacia la orilla donde lo recogerá un enemigo mío el faraón que también será enemigo suyo y deposité mi amor en ti haciendo que mi enemigo te quisiera E hice que crecieras bajo mi protección. E hice que tu hermana te siguiera y dijera a quienes te recogieron tras ver que no aceptabas a ninguna nodriza. ¿Quieren que los guíe hacia quien puede hacerse cargo de él para amamantarlo? Y así es como te devolvimos a tu madre para que se alegrara y no estuviera afligida. Después mataste a un hombre y a un hombre y te salvamos de ser castigado y te pusimos a prueba en diversas ocasiones luego viviste unos años en el pueblo de Madián y finalmente has acudido a la cita conmigo que había decretado oh Moisés y te he escogido para mí para que transmitas mi mensaje ve con tu hermano con mis pruebas y milagros y no se cansen de mencionarme y glorificarme preséntense ante el faraón pues se ha excedido en opresión e incredulidad y háblenle con amabilidad para que tal vez acepte la amonestación o tema a ala Moisés y Aarón dijeron Señor nuestro tememos que se precipite a castigarnos o que se exceda con nosotros Ala les dijo no teman Yo estaré con ustedes escuchándolo y observándolo todo. Vayan a él y díganle. Somos dos mensajeros de tu Señor. Envía con nosotros a los hijos de Israel y no los tortures. Te traemos un milagro de tu Señor como prueba de nuestra veracidad. Quien siga su camino no tendrá nada que temer. Nos ha sido revelado el Señor que quien desmienta el mensaje que traemos y le dé la espalda, será castigado. El faraón les dijo entonces, ¿Y quién es su señor, Moisés? Moisés respondió, Nuestro Señor es quien ha dotado a todo lo que ha creado de su debida forma y naturaleza, y ha guiado a todas las criaturas hacia lo que ha dispuesto para ellas. El faraón le dijo, ¿Y qué hay de las comunidades anteriores que adoraban a otros fuera de Alá? Moisés respondió: Solo mi Señor sabe todo lo referente a ellos y lo tiene todo registrado en un libro, la tabla protegida. A mi Señor no se le escapa nada ni se olvida de nada. Él es quien ha hecho de la tierra un lugar para que puedan residir en él. Ha dispuesto en ella caminos Y hace que descienda la lluvia del cielo para que con ella broten diferentes tipos de plantas. Coman de ellas y apacienten sus rebaños. Ciertamente, en todo ello hay pruebas del poder de Alá para quienes están dotados de razón. Los creamos a partir de la tierra. A ella regresarán al morir y de ella saldrán de nuevo cuando resuciten. Y ciertamente Mostramos al faraón todos nuestros milagros, mas los negó y los rechazó. Este dijo, Moisés, ¿has venido a nosotros para expulsarnos de nuestra tierra con tu brujería? Haremos una como la tuya. Fija una fecha para un encuentro entre nosotros, al que no faltemos ninguna de ambas partes. En un lugar donde nadie tenga ventaja, no nos hagan para demostrar qué brujería es la mejor. Moisés dijo: "Celebraremos el encuentro el día de su fiesta y que la gente acuda a primeras horas de la mañana para presenciar el acontecimiento." Entonces, el faraón se retiró, reunió a sus brujos para preparar su plan y regresó el día fijado. Moisés dijo a los brujos: "Tengan cuidado. No inventen una mentira contra Alá, o los destruirá con su castigo. Quienes inventen mentiras contra Alá serán los perdedores. Entonces, los brujos discutieron en secreto acerca de Moisés y de su hermano. Se dijeron unos a otros: En verdad, Moisés y su hermano Aarón son dos brujos que pretenden expulsarnos de nuestra tierra con su brujería y poner fin a nuestra supremacía y modo de vida preparemos bien nuestro plan sin desavenencias y formemos una sola fila para mostrar nuestra brujería quien gane hoy triunfará los brujos le dijeron a Moisés Moisés arrojas tú primero tu callado o empezamos nosotros Moisés respondió arrojen ustedes primero lo que tengan que arrojar y cuando arrojaron sus cuerdas y callados A Moisés le pareció que estos eran verdaderas serpientes, que se movían con gran rapidez, debido a la brujería que realizaron. Entonces, Moisés sintió miedo. Le dijimos: No temas, tú serás el vencedor. Arroja el cayado que sostienes en tu mano derecha. Acabará con lo que han realizado. Lo que ellos han hecho es un mero truco y los brujos no triunfarán nunca allí donde estén y cuando Moisés arrojó su cayado los brujos cayeron postrados al percatarse de que lo que él había realizado no era brujería y dijeron creemos en el Señor de Aarón y de Moisés el faraón les dijo creen en Moisés y lo siguen antes de concederles yo permiso seguro que él es su maestro quien les ha enseñado la brujería que saben ciertamente les amputaré las manos y los pies opuestos y después los clavaré en troncos de palmeras así sabrán quién de los dos si el señor de Moisés o yo puede infligir el castigo más severo y duradero los brujos respondieron no te preferiremos a ti Por encima de las pruebas de la verdad que hemos recibido y por encima de aquel que nos creó. Decreta pues para nosotros lo que quieras. Tu decreto solo nos alcanzará en esta vida. Ciertamente creemos en nuestro Señor y esperamos que perdone nuestras faltas y la brujería que nos has obligado a realizar. Y la recompensa de Alá es mejor y más duradera que la tuya quien se presente ante su señor el día de la resurrección habiendo negado la verdad tendrá como castigo el infierno donde ni morirá ni vivirá y quien se presente ante su señor habiendo sido creyente y habiendo actuado con rectitud ocupará un alto nivel en el paraíso entrará a los jardines de la eternidad por los cuales corren ríos y allí vivirán para siempre tal será la recompensa de quienes se purifiquen de sus pecados y revelamos a Moisés sal por la noche con mis siervos y abre para ellos un camino de tierra firme en el mar golpeándolo con tu cayado no temás ser alcanzados ni morir ahogados y el faraón los siguió con su ejército mas el mar los cubrió y murieron ahogados y el faraón extravió a su pueblo en vez de guiarlo. Oh, hijos de Israel, ciertamente los salvamos de su enemigo y establecimos un pacto con ustedes en la ladera derecha del monte cuando dimos la Torá a Moisés. E hicimos que descendieran sobre ustedes el maná y las codornices. Coman de las cosas buenas y lícitas que les hemos proveído y no se excedan negando mi favor sobre ustedes e incurran, así, en mi ira. Aquel que incurra en mi ira, habrá caído en la perdición. En verdad, yo soy siempre indulgente con quien se arrepiente, cree, actúa con rectitud, y sigue, después, el buen camino y se mantiene firme en él. Dijo Allah a Moisés, Cuando este acudió a su encuentro durante 40 días y 40 noches para recibir las tablas. Moisés. ¿Por qué te has apresurado a venir dejando atrás a tu gente? Moisés respondió. Ellos siguen mis pasos de cerca y me han apresurado a acudir a ti, mi Señor, para que estés complacido conmigo. Alá dijo: Hemos puesto a tu pueblo a prueba en tu ausencia, y el de Samaria los ha extraviado. Entonces, Moisés regresó a su pueblo enojado y afligido. Dijo, Pueblo mío, ¿acaso su Señor no les hizo la buena promesa de concederles la Torá? ¿Se les hizo larga la espera, o más bien querían incurrir en la ira de su Señor?, y por eso rompieron su compromiso conmigo de seguirme y adoraron a otros fuera de Alá, su pueblo dijo, No rompimos la promesa que te dimos por voluntad propia. Se nos hizo cargar con el peso de las joyas del pueblo del faraón, y las arrojamos a un hoyo donde había una hoguera, siguiendo las órdenes del de Samaria. Y lo mismo hizo él. Tras fundir las joyas, el de Samaria modeló la figura de un becerro que emitía un sonido parecido a un mugido el de Samaria y quienes lo seguían dijeron esta es nuestra divinidad y la de Moisés pero él lo ha olvidado y no se los ha mencionado acaso no veían que no les respondía cuando le hablaban y que no tenía poder ni para perjudicarlos ni para beneficiarlos y ciertamente Aarón les había dicho con anterioridad pueblo mío han sido puestos a prueba con el becerro su señor es el clemente síganme y obedézcanme estos dijeron continuaremos adorándolo hasta que Moisés regrese a nosotros cuando Moisés regresó le dijo a su hermano tirándolo de la barba Aarón Cuando viste que se habían extraviado adorando el becerro, ¿por qué no me seguiste para informarme de lo que sucedía? ¿Acaso desobedeciste mi orden de no seguir el camino de los injustos? Aarón respondió: Oh, hijo de mi madre, no me tomes por la barba ni por la cabeza. Temí que me acusaras de dejarlos solos y de causar la división entre los hijos de Israel, incumpliendo así lo que me habías ordenado, al dejarme a cargo de ellos. Entonces, Moisés le preguntó al de Samaria, ¿Qué tienes que decir tú? Este dijo, tratando de justificarse. Vi lo que los demás no vieron, el ángel Gabriel saliendo del mar cuando se ahogó el faraón. Y tomé un puñado de la tierra, que había pisado el caballo del enviado, el ángel Gabriel, y me dijo, y la arrojé con las joyas para modelar el becerro eso es lo que mi alma me sugirió hacer moises le dijo vete de aquí tu castigo en esta vida será que contraerás una enfermedad y dirás constantemente a la gente que no te toquen y tú no podrás tocarlos y te esperará un castigo en la otra del que no escaparás y mira la divinidad que adorabas la quemaremos y después arrojaremos sus restos al mar su única divinidad es Allah no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto él y su conocimiento abarca todas las cosas así es como te contamos parte de lo que le sucedió a quienes te precedieron oh Muhammad y ciertamente Te hemos concedido una exhortación, el Corán, de parte nuestra. Quienes se alejen de ella y no la sigan, cargarán con el peso de sus pecados el día de la resurrección. Permanecerán en ese estado eternamente. ¿Y qué pésima será esa carga para ellos el día de la resurrección? Ese día sonará el cuerno por segunda vez para que resuciten y reuniremos a todos los pecadores que rechazaban la verdad con los ojos nublados por el terror del momento hablarán en voz baja entre ellos y dirán que solo vivieron en la tierra unos 10 días nosotros sabemos bien lo que murmurarán entre ellos y sabemos que el más acertado en su juicio dirá solo hemos vivido en la tierra un día y te preguntan oh Muhammad acerca de lo que le sucederá a las montañas el día de la resurrección diles mi señor las pulverizará y las esparcirá como si fueran polvo y nivelará la tierra dejándola plana por completo no verás en ella ninguna depresión ni elevación el día de la resurrección todos acudirán directamente a la llamada de Allah sin desviarse lo más mínimo y a la luz Tras salir de la tumba, y todas las voces callarán ante el clemente, y no se oirá nada, salvo un ligero ruido de pisadas. Ese día, de nada servirán las intercesiones, salvo la de quien haya recibido el permiso del clemente, y cuyas palabras lo satisfagan. Él conoce lo que sucede a los hombres en esta vida, y lo que les sucederá en la otra, y lo que les sucederá en la otra mas ellos no tienen acceso a su conocimiento y todos los rostros se humillarán ante el viviente el sustentador de toda la creación y quien cargue con el pecado de la idolatría perderá y quien haya actuado con rectitud y haya sido creyente no temerá ser tratado con injusticia pues ni verá sus pecados aumentados ni sus buenas acciones reducidas Y así es como hemos revelado el Corán en lengua árabe y hemos expuesto en él, con claridad, todo tipo de advertencias para que, tal vez así, los hombres teman a Allah y reflexionen. Exaltado sea Allah, el verdadero soberano. Y no te apresures a recitar las leyes del Corán por miedo a olvidarlas, oh Muhammad, antes de que el ángel Gabriel repite haya terminado de revelártelas y di Señor aumenta mi conocimiento y ciertamente ordenamos a Adán con anterioridad no comer de un árbol concreto en el paraíso pero lo olvidó desobedeciendo nuestra orden y no encontramos en él paciencia ni una firme determinación para abstenerse de lo que le habíamos prohibido Y recuerda cuando dijimos a los ángeles que se postraran ante Adán y se postraron todos con la excepción de Iblis, que se encontraba entre ellos y se negó a hacerlo. Entonces le dijimos a Adán: "Adán, este el demonio es ciertamente un enemigo para ti y para tu esposa. No permitan que los expulse del paraíso." y tengan que pasar penalidades. Nunca conocerás el hambre en el paraíso ni la desnudez, y no pasarás ni sed ni calor. Entonces el demonio le susurró a Adán, ¿quieres que te muestre el árbol de la inmortalidad y de un reino infinito? Y Adán y su esposa comieron del árbol. Entonces sus partes íntimas aparecieron al descubierto y empezaron a cubrirse con hojas del paraíso. Y Adán desobedeció a su Señor y se extravió. Después, su Señor lo escogió, aceptó su arrepentimiento y lo guió. Adá les dijo a Adán, a su esposa y a Iblis, «Desciendan todos del paraíso. Serán enemigos ustedes y su descendencia, los unos de los otros». Recibirán de mí una guía. Quien la siga no se extraviará ni será destechado en la otra vida. Pero quien la rechace y se aleje de ella, tendrá una vida llena de dificultades y haremos que comparezca ante nosotros ciego el día de la resurrección. Entonces dirá: Señor, ¿por qué has hecho que comparezca ciego si en la vida terrenal veía? la le responderá al igual que abandonaste nuestra revelación cuando te llegó y no quisiste ver la verdad hoy te abandonaremos a ti en el fuego así es como castigaremos a quienes adoren a otras divinidades y no crean en la revelación ni en las pruebas de su señor y el castigo de la otra vida es más severo y duradero acaso no les sirven de ejemplo las generaciones que destruimos anteriores a ellos a pesar de que pasan por delante de las que fueron sus viviendas cuando viajan en verdad en ello hay una lección para quienes están dotados de razón de no haber sido por lo que tu señor decretó con anterioridad acerca de posponer el castigo hasta una fecha fijada este ya se habría abatido sobre ellos sé paciente oh muhammad con lo que dicen sobre ti quienes rechazan la verdad y glorifica a tu Señor rezándole antes de la salida del sol y antes de su puesta y reza también durante parte de la noche y durante el día para que quedes complacido con la recompensa que se te ofrecerá y no aneles los bienes terrenales que hemos concedido a algunos de ellos para su disfrute con el fin de ponerlos a prueba pues el lo que tu señor te concederá en la otra vida es mejor y más duradero y ordena a tu familia el salat oh muhammad y sé constante en su práctica no te pedimos provisión alguna nosotros somos quienes te proveemos y el buen final en esta vida y en la otra será para los piadosos que temen a allah y dicen quienes desmienten la verdad ¿por qué no viene Muhammad con un milagro de parte de su Señor como prueba de su veracidad acaso no han recibido la prueba del Corán que confirma las escrituras anteriores en las que se anunciaba a tu llegada y si los hubiéramos destruido mediante un castigo antes de haberles enviado a Muhammad habrían dicho Señor ¿Por qué no nos enviaste un mensajero para que hubiéramos podido seguir tu mensaje antes de haber caído en la humillación y en la desgracia el día de la resurrección? Diles todos creyentes e incrédulos, estamos a la espera de ver lo que sucederá. Esperen, pues. Ya sabrán quiénes están en el camino recto y están bien guiados.